En, parcialmente. Primero, sí, eh, lo significativo que puede ser a todo nivel, que haya 37 condenas, 37 condenas sobre 41 acusaciones. Uh -huh. eh, eso es importantísimo en cualquier juicio, y esa cantidad de condenas no hubo ningún juicio oral en Tucumán, ni provincial, ni de ningún tipo. Este, eso resaltarlo en primer lugar, nosotros con ese, ese resultado en realidad comprueba la responsabilidad de los imputados, la existencia de los hechos, la modalidad comisiva, bueno todo lo que conforma la base de este enorme proceso, sí, y que es un trabajo, que tiene para atrás un trabajo de años, no solo de los años, en donde el Estado reasumió su su obligación de búsqueda de, de justicia a través de, bueno, de mecanismos, de sus mecanismos propios, de los mecanismos estatales, del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial Federal sino también de los años anteriores de la búsqueda de justicia por, por las víctimas y los familiares. Entonces, con ese telón de fondo, que es un telón de fondo eh, positivo, muy positivo, sí, entendemos que las absoluciones eh, pueden disputarse por los medios que existen para eso y que las condenas no alcanzan a atrapar la magnitud del daño que, que se juzgó. O sea, el daño provocado por los delitos que por los cuales se declaró la responsabilidad de los imputados.